FM La Caterva 97.3, la radio comunitaria de Barrancas. En exclusiva para Enreando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, vamos a referirnos al conflicto que se está desarrollando ya hace 18 días con los trabajadores y las trabajadoras en Radio Rivadavia por la falta de pago. Les están debiendo el mes de octubre, el aguinaldo, retractivos, y es por esto que han tomado esta medida de fuerza, esta medida de lucha, y para eso es que nos estamos comunicando con Osvaldo Bergali, él es integrante del Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y afines de la República. Argentina, para que nos cuente qué es lo que está sucediendo ahí en Radio Rivadavia. ¿Qué tal, Osvaldo? Te damos la bienvenida a Enredando las Mañanas. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenos días. así eh, pues, sí, Estaba, estaba escuchando, Si sí, estamos de paro ya hace casi 19 días. Este, esta es una es una cosa bastante vieja que ya venimos sufriendo en Radio Rivadavia de hace muchos años, eh, en los pagos semanales un poco discriminatorio también porque los operadores, por ejemplo, si cobran en en fichas, en el día, en el día que le corresponde, no se les se, les, se les adeuda nada. Si se les adeuda todo el resto del personal, periodistas, locutores, este, y toda gente de usted se le debe a todos. Eh, y bueno, esto es, un, es una larga data ya tenemos denuncias en el ministerio y todo, pero bueno, ahora se está grabando cada vez más digamos eh, a la fecha no cobrando nada de sueldo eh, que se deben los retrativos y el aguinaldo todavía se está debiendo de, de mediados de año decime una cosa Osvaldo, qué reacción qué respuesta han tenido por parte de la empresa la empresa dice que en este momento no tiene plata que bueno que ellos la, la mayor pauta que tienen es este vaya por el gobierno Eh, ...que el gobierno no, no les está pagando... ...obviamente es un gobierno saliente... ...no les está pagando... ...y, y, y bueno... ...que, que por, por esos motivos... ...no están adeudando... ...pero igualmente... ...no dejan de ser excusas... ...porque esto no es que lo sufrimos de ahora... ...en un mes o dos... por tema no nos de pagar... ...esto viene de años... ...de muchos años... ...estoy hablando de más de 15 años... ...que la radio viene en una situación de, de mal en peor... En el 2001 la radio presentó convocatoria de acreedores, se le devolvió a los a los empleados muchísimo dinero, se le fue pagando, algunos se han podido cobrar, otros no, no han cobrado nunca más la deuda, este y, y bueno y ahora eh, no queremos que se vuelva a producir lo de esa época, ¿no? Que volver a tener las misma deuda. No, sí. estamos por jubilar hay compañías que se están jubilando y no tienen ni siquiera los aportes hechos jubilatorios. Claro, una falta total de compromiso hacia lo que son los derechos de los trabajadores. Seguramente en lo que hace a ese vínculo tan conflictivo siempre y a la gestión de los recursos es uno de los puntos donde más diferencia encontramos quienes todos los días construimos comunicación comunitaria, alternativa y popular. Obviamente nosotros nos manejamos con otra lógica y estos no son empresas de comunicación sino que son proyectos colectivos donde la comunicación no es una mercancía sino un derecho. distinto es la que sucede en, en este caso, Radio Rivadavia. ¿Qué respuesta han tenido de colegas periodistas, ya sea de trabajadores de otros medios de comunicación para poder difundir esta situación? No, no, no, los, los compañeros de, de, de, de otros medios este, se han comunicado, eh, muchas radios como ustedes se han comunicado con nosotros, nos, nos, nos, nos, eh, nos, nos apoyan en esta situación. No tanto así, muchas eh, radios grandes o, o medias grandes no lo hacen, porque, o sea, medias más, más grandes no lo hacen. Es como que hay una, una un, algo que no se cubre. Pero eh, la peor respuesta fue la que tuvimos por parte del gobierno. El Ministerio de Trabajo eh, nos ha llegado a decir, el Ministro de Trabajo fuera del de, de micrófono y, y fuera de una, una reunión nos ha dicho y esta gente es muy complicada no se le puede no, no se puede hacer nada contra ellos hasta te digo más el, el hijo del ministro del trabajo trabajaba en el negro en Radio Rivadavia y cuando y después después se terminó yendo pero bueno para eh, te imaginas pues cómo estamos nosotros ante el gobierno que tampoco nos apoyó y nos ayuda en esto se, se han hecho denuncias ahora últimamente en el Afca para ver por lo menos que cumplan una de las obligaciones que tienen que son muchas y no se cumplen pero desgraciadamente por, por por por otros lados no no tenemos muy, mucho apoyo en ese sentido. Bueno, obviamente cuentan con todo el apoyo de la Red Nacional de Medios Alternativos y nos ponemos a disposición para difundir, eh, ojalá que una resolución positiva del conflicto y en caso de que no, de que incluso se extremen o sigan las medidas de lucha para poder acompañarlos eh, en la difusión y eventualmente si hacen una convocatoria abierta también cuentan con nosotros para que podamos ir ahí a ponerle el cuerpo. Me parece que esto que acabas de contar del ministro del hijo del hijo del ministro de Trabajo, perdón, trabajando en negro en Radio Rivai, es así como una postal... Eh, una metáfora bastante acertada de lo que son hoy la falta de derechos de los trabajadores y trabajadoras sí sí desgraciadamente, sí, desgraciadamente. ya te agradezco este, el apoyo que ustedes nos están dando y bueno esperemos que esto podamos solucionarlo este, lo antes posible realmente la gente necesita necesita este, su dinero necesita trabajar tranquilo y, y más a las fechas que estamos llegando y sin ningún tipo de solución este Sí, ¿no? La familia Cetra eh, son los empresarios dueños de Radio Rivadavia, ¿es correcto? Sí, la familia Cetra son los empresarios de los dueños de Radio Rivadavia ya hace veintitantos tantos años. Bueno, Luis se trae, Nicanor se trae Eugenia se trae entonces los responsables de la falta de pago a los trabajadores. Quien está ahora al aire en Enredando las Mañanas es Osvaldo Bergali, integrante del SUTEP y uno de los trabajadores de Radio Rivadavia que están ahí peleándola. Te mandamos un fuerte abrazo desde acá, desde FM La Caterva y mucha fuerza para todos los compañeros y compañeras. Gracias Julián, te mando un abrazo pasaba entonces en exclusiva para Enredando las Mañanas, está Enredando de las Mañanas especial, del día viernes, porque no estamos en vivo, porque hoy es jueves y ustedes nos escuchan el viernes, eh, Osvaldo Bergal y ahí a propósito del conflicto que está hace ya 20 días en la radio Rivadavia, después nosotros nos quejamos de los medios comunitarios, ¿ves, Santo?